She is never, is not what she seems And she will not leave her road At last the 1998 show The situation, tragedy Grand slick with soap. Cliffhangers with no hope The water covering, gallery The planet gallery There's a murderer at the matinee There are dead, dead men in the aisles. The patrons and the actors turn. Selton if the show is true Simon looks away the queue But the goes on by Like spirals in 1998 show The tods song, no one ever sings The curfew crow is The comedy divine The bulging eyes are puppets We'll Muy, muy buenas noches a toda la gente que te ahora mismo, son las 21 y 3 minutos de la noche del 15 de Payares, a toda la gente que te ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha. ¿eh? el anedónico miserable, desea ellos buenas noches. Buenas noches, esa expresión que, que ya por bueno pues por tópica, ¿eh? no sé hasta qué punto oye verdad o mentira, deseo yo realmente eh, a todas las personas que están ahora sintiendo Radio Cuca que la noche sea buena, que la vivan de, de una manera agradable, que, que se cuando quieran ir para la cama que se duerman rápido, ¿eh? Que, ...que tengan un sueño reparador... ...y mismo que despierten de manera natural... En ...sin el sobresalto de un despertador o de algo estilo ...deseo yo eso realmente. Hombre, no sé quién puede estar sintiendo Radio Cuca ahora mismo... ...a lo mejor puede estar sintiendo Radio Cuca... ...pues de alguna mala persona... ¿Eh? que me caiga mal entonces no tendría yo porque qué deseáis que pase una buena noche, no es verdad también es verdad que todo depende ¿eh? de cuál sea el concepto de bondad que apliquemos a, a la expresión si cuando digo buenas noches sencillamente empleo el, el concepto de, de bondad eh, referido a que la propia persona independientemente ¿eh? de los esos valores o de sus conductes viva una noche buena pues qué sé yo, igual para esa persona, esa persona puede ser lo peor del mundo, puede ser un psicópata ¿Mm? Un psicópata que disfrute enormemente provocando dolor a, un, a otro individuo. Claro, yo no quiero que, que entonces esa persona pase una buena noche, ¿eh? porque eso implicaría que otra persona pasaría una noche mala. Claro que también puedo aplicar el criterio de, de bondad, ¿Eh? que bueno pues por ejemplo eso que yo que yo defiendo tantas veces que llevo pues once añinos defendiendo en este programa ese criterio que dice que, que lo bueno nunca dice que lo bueno y era, era esto pero pero bueno de la misma manera que yo suelo decir eso de que eh, la voluntad individual el individuo y ese grau ¿eh? Y, y todo individuo tiene el derecho debiere tener el derecho absoluto ¿m? a ejercer la su so voluntad hasta el extremo hasta el extremo eh, pero claro como digo eso de que todo, todo individuo debiere poder ejercer la su so voluntad en el momento que un, un individuo cualquiera ¿eh? Eh, coarte el ejercicio de la voluntad de otro. Pues entonces ya está rompiéndose la cosa así en que vamos a dejarlo, ¿eh? en que buenas noches, quiere decir que todas las personas que te han ahora mismo sintiendo radio y cucaracha y todos los demás, joder, cualquier persona te ha sintiendo radio y cucaracha en directo o en diferido, o no la tenga sintiendo ni la sintiera nunca ¿eh? yo quiero que pasen una buena noche, una noche en la que ejercerán la su so voluntad en sin coartarla de ningún otro individuo Mire qué guapo, ¿eh? ¿Dónde ¿No es que toda la gente pasara una, una buena noche de esa manera? Sí, joder, ¿cómo que no? Eso puede ser lo cualquiera. Bueno, menos el psicópata de antes, vale. No os creáis, eh, que este tema lleva a reflexión muchas veces. Porque, a ver, yo considero, no entiendo por qué una persona puede tener deseo de, de dañar a otra. Hay quien dice que, van no es naturaleza, ¿no? Pues bueno, no sé, pues a lo mejor ye, a lo mejor ye, ¿verdad? Y asina, pues era asina. Cierto ye que, bueno, pues una, una filogénesis, ¿eh? una filogénesis de. todos los o casi todos los seres que vivos que ponen el el planeta pues hasta cierto punto la violencia y la agresividad contra bueno contra los sos o contra los individuos de otras especies pues bueno es necesaria ¿eh? necesaria sí eh, la vida este fenómeno tan bueno pues, tan tan complejo y, y tan extraño que llega lle la vida desde el momento en el que se generó bueno pues se implicó hasta cierto punto una especie de competición la, la lucha por la vida que eh, que decían que decían los darwinistas y que siguen bueno digo yo que seguirán diciéndolo la, la lucha por la vida la, la supervivencia del más apto eso que después dio dio dio sitio a A interpretaciones totalmente estúpidas por parte de personas totalmente estúpidas, como los defensores del darwinismo social, que precisamente son los que transponen ¿eh? ese concepto meramente biológico y, y esa sencilla metáfora, porque, a ver, no es que los organismos luchen conscientemente, sino que sencillamente, bueno, pues y digamos, un, un proceso. un proceso automático e inconsciente y el fechu el, el resultado y que el, el organismo que prevalez a lo mejor el organismo agresivo y el que transmite los, los genes y el que sigue el que sigue existiendo claro si lo si lo pensamos así na ¿Mm? que, que efectivamente a lo mejor en en los inicios de la vida Eh, no necesariamente todos los organismos hieren agresivos unos, unos contra otros. Mm, lo que ocurre es que, claro, los que no hieren agresivos, a lo mejor no consiguieron reproducirse, no consiguieron transmitir los oxígenes, porque precisamente los, los agresivos eh, bueno, pues, pues mataronlos. ¿eh? Y entonces es los que sí se reprodujeron, y los que sí transmitieron los hechenes, y los que llegaron hasta hoy, son precisamente los individuos agresivos. ¿Mm? Y bueno, pues en tantos, en tantos miles de millones, bueno no sé si son miles de millones de años de evolución de la vida, para mí que sí, ¿eh? pero no estoy seguro, igual no son miles de millones, son cientos de millones, qué sé yo, ¿Mm? muchos. hostia, vamos a dejarlo así, no, mucho, esto que más borda ¿Eh? que que eh, eh, la vuesa la vuesa función mental y quien a, a pescancearse y a comprender perfectamente la diferencia entre 100 millones de años y 1000 millones de años, eh, perdonadme que lo dudo, ¿viste? <risa> voy a ir de guay por la vida, pero para mí, pa mí que eso no es muy verdad, ¿eh? verdad para mí que, que... bueno, qué sé yo igual personajes del nivel de ¿eh? del nivel cognitivo de, de Stephen Hawking o de Einstein o de Newton o la de mi madre igual esos sí son quienes ¿eh? sí son quien a, a aprender con claridad ¿eh? la diferencia entre 100 millones de años y mil millones de años pero para mí que los más de ¿eh? los más de los seres humanos Mm, nun somos quién, eh, no somos quién, no me vengáis con chulerías, que sé yo, que la, los sintientes de Radio Cuca, los más, eh, Seguro que seguro que no sois, que no sois ni ni Hawkins ni Einstein, eh, Sois sintientes de Radio Cuca ahí y, y con eso ya está bien. Pero bueno, eso, que en toda la evolución, toda la filo, filogenia de de la vida pues lo mejor lo que pasó fue eso, que, oye, pues, que los organismos más agresivos son precisamente los que consiguieron eh, pervivir, ¿m? los que consiguieron reproducirse, los que transmitieron esa forma de, esa forma de comportarse, sea por genética, o, o sea por, por aprendimiento a, a, los, a los vástagos ¿eh? que ya sabéis que yo soy más de, bueno, soy más de, tengo una contradicción, iba a decir que soy más del aprendizaje que, que de la herencia, pero bueno, no necesariamente porque eh, tengo ahí un, una contradicción bastante grande, como la de los físicos entre la cuántica, Y, y, la, y la gravitación universal que, que los dos ¿eh? son, son perfectamente verdaderes cada una en el su ámbito pero pero no son quién tales ¿eh? tanto voy esperando esa teoría del todo bueno pues a mí pasemos una cosa parecida con la filogenia y la ontogenia eh, en, el, en el campo de la de la ontogenia tengo bastante bastante claro Que, que bueno pues que el aprendizaje puede mil veces más que, que la herencia mientras que en el campus de la filogenia, bueno pues ahí sí que no me queda otro que que, da ahí, que da ahí una importancia una importancia más grande al, al tema de la herencia ya sabéis filogenia, evolución de, ¿eh? de la especie completa Ontogenia evoluciona más del individuo desde o sea, que nace hasta que hasta que muere. Pues a lo mejor ye, ye, ye, fue así, na, fue así. Na. Pero de la misma manera que digo eso, también digo, digo otra cosa. ¿m? Vamos a suponer que es que verdad. ¿m? Vamos a suponer que es así. Vamos a dar por fecho el axioma de que el individuo agresivo, ¿eh? el que puede desear el mal a los otros congéneres, y el que el que evolucionó ¿eh? el que pervivió ¿eh? el que transmitió los genes y de esa manera llegó un momento en el que los más de los de los miembros ¿eh? de la de la especie en cuestión en este caso de los humanos venga vamos a ¿eh? vamos a hablar de del Homo sapiens y de la Mulher sapiens ¿eh? Eh, vamos a, a quedarnos aunque que lo, los más de ellos ¿eh? los más de, de los individuos de la nueva especie por herencia ¿m? por herencia filogenética llegaron a, a bueno pues a ser agresivos llegaron a ser agresivos competitivos y a desear el, el mal halleno vamos a suponer que fue sino por filogenia pero ah, aquí entra aquí entra la ontogenia. resulta que Ahora mismo, yo pienso que, que ya tenemos alcanzado un, un nivel en que eso ya deja de ser necesario. Pienso que ahora, ya o sea, en este momento, pasa a mí que, que el éxito, vamos a llamarlo Sina, eh, el éxito social o como individuo, como quieras decirlo, ya poca relación tiene con, con el tema de la, de la reproducción, ¿no? Yo no sé lo que llena el individuo exitoso, pero mm, consideradlo como queréis, que el individuo exitoso y el que gana muchas perres, que el individuo exitoso y el que ayuda a mucha gente, que el individuo exitoso y el que el que tiene una familia y vive feliz con co su trabajo. X, el que sea. en algunos de esos individuos entendéis que, que ese éxito, esa ese ser exitoso, te a, tenga alguna relación con la eh con la so probabilidad de transmitir los genes, con la so probabilidad reproductiva Vamos, el, el individuo mil millonario ¿eh? a lo mejor eh, pues puede follar la de Dios ¿eh? o la individua que ¿eh? que estamos siempre con el tema de si la individua millonaria puede, puede tener un tremendo interés en follar ¿eh? y follar a, a muchos hombres ¿m? posiblemente o no, o posiblemente no pues la, la individuo en cuestión ¿m? millonaria pues ponga en marcha algún método anticonceptivo y entonces ¿sí? follar, follar la, la de mi madre ¿Eh? pero pero no, no, no por ese motivo va a transmitir los genes igual no tiene ningún interés en tener descendencia y que fala de la, de la multimillonaria falas de, de la científica de renombre mundial que ganó el premio nobel o, o falas de, de, de la mujer de la limpieza que llega absolutamente feliz con la con la subida. y es decir hoy por hoy por mucho éxito que tengas en en la tonto Genia, en el eso bueno, pues poca relación va va a tener con la con la tu capacidad reproductiva, con la tu probabilidad reproductiva. Entonces, es bueno, pues por un yo eso, Que que hoy Y ya donde hay unas cuantas generaciones, eh, si es verdad, eso de que los genes de la agresividad de la competitividad son los que se transmitían, pues hoy ya no es tan así. Hoy ¿eh? ya seguro que no es tan así. Y otra cosa ye, que, bueno, pues como también dije tantas veces, el ser humano, ¿eh? el, el Homo y la Moliar Sapiens, Eh, somos de todos los organismos que hay arriba de este planeta, somos los que nacemos con el cerebro más grande pero más vacío. ¿Mm? Quiero decir que los instintos lo que nos viene lo que nos vienen por la herencia y poca cosa. ¿Mm? Y poca cosa, hombre sí, hay unos cuantos, hay un, no sé cuántos son. ¿no? me acuerdo, si 17 instintos o esto que llamen también reacciones circulares, eh, que son con las que, que nacemos en principio, con las que nace todo individuo y que son las que sirven de base para pa ir construyendo aprendizajes eh, a través de ellas. ¿eh? Pues un instinto, un reflejo una reacción circular, y es la de chupar. ¿eh? como me dijeron a mí una vez cuando estaban explicándome estas cosas, el niño recién nacido, a lo mejor, o, o recién nacido un poco más evolucionado, eh, clasifica el mundo en, en simplemente utilizando un criterio, cosas chupables y cosas no chupables, ¿Mm? sencillamente eso, eh, y a través de, y a través de otros, otras raciones circulares pues, puede hacer clasificaciones igual de sencillas, ...clasificaciones igual de sencillas... ...que son la base... Eh, ...para después hacer eh, otras clasificaciones... ...más complejas... mismamente ...pues eso... Eh, cosas chupables y no chupables... ...¿cuáles son las chupables? ...es que resulta que... Eh, ...siento una sensación agradable cuando les chupo... ...pues a lo mejor... ...pues, pues un chupo, valga la, la redundancia... ...un deu... Eh, ...bueno pues ese tipo de cosas... ...cosas no chupables... Pues qué sé yo, la, la mantina de felpa que pone arriba, ¿eh? y es desagradable chupar una manta. <risa> bueno, pues pues ya sabemos que es desagradable. Entonces, mundo clasificado en chupables y no en chupables. Después, claro, dentro de los chupables, supongo que llegará un momento en el que diferenciará los chupables que a más de ser chupables, ...sacienme la fame, ¿eh? oye, chupo la, ¿eh? chupo el tetu de la mioma... y coño, pues quítaseme la fame. chupó el, el teto del biberón... ...y coño, quítaseme también... ...chupo el... el, el ...yo qué sé... pues ...la, la barrina del boli... De, ...que me dejaron por aquí... Y, y, y, ...y... ...mola, presta, chupalo... ¿eh? ...y chupable... Pero, ...pero la fame no me la quita... ¿eh? ...entonces bueno, pues una clasificación más... ¿eh? Eh, ...y así nada pues bueno... ...muchas, muchas más... Eh, ...aprendiendo, ¿vale?... ...aprendiendo... El aprendizaje es extremadamente importante, extremadamente importante en nuestra evolución ontogenética. Eh, somos seres simbólicos, fundamentalmente, quiere decir que tenemos la, la capacidad de transmitir el conocimiento a, a través de a través de símbolos. Para eso necesitamos mucho espacio libre, mucha sinapsis neuronal por crear, para pa ser capaces de, eh, ser capaces de, de, de aprender todos esos, todos esos símbolos. Bueno, pues la cuestión es que ahora mismo ya estamos en un... pienso que estoy casi seguro que ya estamos en un instante de la evolución en el que, por un lado, ¿sí? todo lo que aprendemos, todo lo que aprende cualquier individuo va a estar por arriba ¿sí? de todo lo que viene a... una genética eh, y por otro lado eso es un, un punto fundamental y por otro lado estamos en un instante en el que ya no es necesario competir no es necesario imponerse a los demás no es necesario porque yo estoy absolutamente convencido de que hay suficiente para todos ¿Mm? que no hay que pelear por los bienes, no hay que aplastar a los demás para conseguir comida, eh, no es necesario, no es necesario. Habrá los a lo mejor que me digan, bueno, igual, no es necesario ahí eh, en el primer mundo, eh? pero pero en el Shashara profundo, igual sí. Eh? Bueno, pues igual sí, pero pero incluso ahí dirías que no. Porque seguramente los que tenemos de más, ¿eh? tendríamos suficiente ¿no? para que los que tienen de menos eh, tuvieran abondo. Y nosotros seguiríamos teniendo abondo, seguiríamos teniendo lo suficiente. Vale, sí, otra vez estoy en el rollo de las necesidades básicas y les creáis. ¿eh? Sí, bueno, pero... No deja de ser uno de los ¿eh? Uno de los pilares Sobre los que sostengo Todo mi argumentario sobre la vida Toda mi filosofía vital ¿Mm? el, el Antes ya era uno El de la libertad absoluta Y ahora ya este y otro El de las necesidades creadas Bueno, ahí tengo unos cuantos más ¿eh? Unos cuantos más Pero bueno, eh, todo esto Estos 20 minutos de reflexión Solo para decir que, que yo sigo Sigo flipando cada vez que veo una persona que que fae por imponerse o por hacer pasarlo mal a los demás muchas veces en sin en sin que él mismo o ella mesma obtenga otro beneficio que el mero fecho de conseguir el su objetivo de putear ¿eh? Porque hay gente que gusta putear yo de verdad no lo no sé ¿Qué, ¿Qué obtienen puteando? Podéis pues, decir, vosotros a de ¿y qué obtienes consiguiendo que otra persona se sienta bien? Pues a mí personalmente gusta. ¿me? ¿Qué será? Que también eh? que también gusta al otro hacer que se sienta mal. Lo que pasa es que, claro, <coughs> hay una diferencia. ¿eh? Según el egoísmo extremo que yo defiendo, cuando fais el bien a otro... Pues oye, falta sentir bien, pero y ...a además, estás poniendo un granín de arena para que esa otra persona, lo mejor también, faiga cosas buenas por ti. ¿Mm? Y al revés, cuando faes el mal a alguien, cuando lo puteas, pues seguramente, bueno, pues obtengas de algún tipo de placer puteando. Pero de la misma manera, estás poniendo un granín de arena. para que esa otra persona... ...también te putee a ti... ...si tiene la ocasión... ...también es verdad... Eh, ...también es verdad... ...y en esto los, los, los bastardos y los hijoputas... ...tienen, tienen una ventaja... ...sobre las buenas personas... ...que la buena persona... ...pues a lo mejor... ...si tiene la oportunidad de... ...de putear a quien la puteó... ...incluso... ...no lo fae... ¿eh? Incluso no lo fae, porque, bueno, pues, en realidad que gana. A ver, ¿qué, qué, qué cagares puteando de alguien? Si no, si no me entra en la cabeza, ¿eh? si no me entra en la cabeza que, que, que una persona putea a otra, ¿eh? no entiendo qué es lo que lo que obtiene de putear, si a mí no me entra en la cabeza, ¿cómo, cómo voy yo a putear a, a nadie? ¿eh? Joder, pues... Incluso al, al cabrón, ¿eh? y si no tengo por qué. Yo, mira, y acuérdame siempre de una mala persona. No sé si ella la peor persona que conocí en la vida, pero sí me acuerdo que ya era muy mala persona. Eh, en los míos tiempos de, de peón de albañil, ¿eh? una época oscura de la mi vida, no tanto por, por la estarés. Hay mucha gente que digo esto y dice, hostias, es que... Oh, Vaya, vaya movida ¿eh? todo el día trabajando ahí a lo burro cargando sacos y llevando chinos y no sé qué y teniendo que madrugar mucho vaya tiene que ser agotador sí pero pero tampoco y es el motivo en el que porque yo por ejemplo el sector de la construcción tengo lo demonizado ¿eh? y, y siempre digo eso de otros trabajos digo eso de Uf, tengo que pasar mucha fame para volver a hacer esto pero para la construcción casi digo bueno pues mira si hay que morros de fame morros de fame pero no vuelvo a trabajar en la construcción pero si no vuelvo a trabajar en la construcción no qué por las tareas o, o la dureza física de otro tipo que pueda tener no me no eso va no sé al fin y al cabo tuve en cosas no sé si peores pero para igual de dures Pero, pero la construcción tenía una cosa, o por lo menos la parte del sector de la construcción en la que yo trabajé, y llegué, llegué, estaba repleta ¿eh? de, de individuos realmente despreciables, ¿eh? y que llenen de estos que, que, que, te, que vos digo, que, que no sé, obtenían de algún tipo de, de placer en, en putear. ¿eh? Había un es, especialmente, porque bueno, oye, pues había de todo. Había una gente también, ¿eh? conocí por lo menos una buena persona. Y a dos más, bueno, pues no necesariamente males. Todos los demás, quieren pues, malos o muy malos. O sea, no sé cómo, cómo deciros. También es verdad que... podía ser sencillamente por el ambiente. Sácalos de ese ambiente y a lo mejor se comportaban de otra manera totalmente diferente. Pero digamos que, que en aquel ambiente estaba reforzado, estaba premiado socialmente el hecho de, de ser un cabrón. ¿eh? Entonces, bueno, pues tendían a, tendían a ser cabrones. Pero entre todas esas personas, ¿eh? que, que ya os digo que mmm, no llegue que a mí me satisfaciera especialmente el, el tener que compartir con ellas tantos sobre todos los días había una que era que era especialmente cabrón <risa> que era especialmente cabrón los que si de alguno de los que estás sintiendo ahora mismo en Edonia trabajó alguna vez en, en este sector ¿eh? el de la construcción de edificios eh, sobre todo en el bueno incluso en la parte de encofrado cuido que también pero la parte del bañilería seguro ...pues bueno, hay una figura... ...hay un puesto... Que, bueno, ...prácticamente en todos los sobres... ...en todos los sobres lo hay... ...que llegue el del silo... ...¿cuál llegue el del silo? ...el del silo y el que está... ...el silo y el... ...el contenedor este... El, el, ...el bidón enorme, el depósito... ...de donde va la, la pasta... ¿eh? ...la pasta, eso... ...que no sé exactamente lo que llegue... ...una mezcla de, de cemento y... y ...seguramente... seguramente caliza, bueno no sé, tendría falta de, de un ingeniero ingeniera aquí que me explicara y estas cosas o lo mejor un químico, química o qué sé yo, el que se dedique a estas cuestiones. Bueno, pues la cuestión que el del silo, pues la función básica que tiene, y, y, bueno, pues cargar los los chinos, ¿eh? chino ye bueno son los para los que no de, de ello y el, el carretillo. ¿Eh? como un carretillo, pero más grande, eso y el chino, y bueno, pues cargalos en el, en el silo, en el, de, en el depósito, y bueno, pues por un elevador, pues eh, mandadlo a mandáilo a las personas, al, al, al trabajador que sea, que tenga una planta que tenga, ¿eh? acuérdame que, que, que con la cosa consistía, bueno, podéis pensar con bueno, una cosa lógica, ya que si tú estás en una cuarta planta, ...y tienes que comunicarte con el del silo que te abajo ...pues algún tipo de... ...de interformo o la de mi madre... <risa> no sé si, a, si habrá hombres que... ...que tengan esos móviles ...pero esto consistía en asomarse... ¿eh? ...por donde pudieras y pagar una voz... ¿eh? ¡Un chino pasta pa'l cuarto! Venía a ser así... ¿eh? Eh, ...a tal... ...ante tal petición la respuesta solía ser siempre la misma... ¡Caracajo, con Dios! Bueno, típico de los hombres, ¿no? Esa ayer era la comunicación. Pero bueno, la cuestión es que eh, la persona esta demoraba eh, el, el, mandate, el mandate, el el material en cuestión, el chino pasta. No es que lo demorase porque tuviera mucho que hacer o tuviera congestión. No, no, demoraba lo paputear. ¿Eh? putear porque bueno pues los que los que éramos los encargados de de hacer las peticiones allí podría ser un chino pasto podría ser mándame un saco de eh, mandame un saco de cemento mándame un palo de, eh, de de azulejos eh, lo que sea entonces ahí y, y de ahí da el botón del cuarto para que suba bueno eh, los que estábamos encargados de de hacer esas es peticiones pues seremos lógicamente los peones eh, Y, y claro, si tardaban en enviárnoslo, la bronca del oficial caía a nosotros. ¡Guaja, cago en Dios! ¿No te dije que, me, que necesitaba eh, cuatro lladrillos tabiqueros, hostia? Y entonces decías, ¡cago en Dios! ¿Pero que no me les manda el cabrón de abajo? Y entonces asomaba el oficial... «¡Oye, cago un Dios, que mandes para acá arriba unos ladrillos. Oye, entonces llegaban en un momento, ¿eh? eh cuando yo era el oficial que lo pedía, llegaba enseguida. Pero al Gustavo, bueno, pues putear. Putear por putear, porque no, no tenía no, no tenía nada. y luego además voy a contar pues, yo, seguro que ya lo conté ver, <risa> en este programa contó tantas veces les les mes mes, les mes mes cosas ¿eh? que no me extrañaría que no me extrañaría tenerlo tenerlo contado ya pero bueno eh, nada la, la cuestión ye el, el colmo de el colmo de, de la estupidez ¿eh? de la absoluta estupidez porque vamos de verdad que, que, que, que es que no se puede decir de otra manera ...una maldad... ...tal... Que, ...que digas... ...tú voy a putear a los demás... ...pero con eso puteo a mí mismo... ...eso <risa> ya, ya ya el... ...el, el, el acabose... ...el no el más... ...bueno... ...cuántos... ...ya os digo... ...que yo he oído que, que ya los... ...que ya los conté... ...que ya lo conté... ...pero bueno... Eh, ...un... chino pasta ...hombre yo no sé... ...yo no sé todos los... ...el peso que puede tener... ¿m? sin duda mucho sin duda sin duda mucho eh, pues bueno una, una, unos cuantos decenas de, de kilos por lo por lo menos lógicamente eh, pues para llevar un, un peso en un recipiente en un en este caso en el, en el chino el carretillo que bueno pues que un, lleva una rueda ¿eh? pues una rueda facilita el, el desplazamiento de una de una carga. Eh, la rueda para furular bien, cuanto más hinchada te ha, mejor. Bueno, este cabrón, <ríe> este cabrón desinflaba las ruedas de los chinos, básicamente para putear, para que luego te costara un trabajo de, de la de Dios, Puse a lo pela para la planta. Pero ella era tan, tan idiota, <ríe> porque llevo un... Yo cuido que hay, un, que hay una característica de la, de la mala gente, la mala gente es idiotas idiota, yo pienso que no hay, hay gente inteligente, sabio, que, que sea mala persona. Hombre, si sí, vale, seguro de alguna habrá, ahora empezaréis a sacarme ejemplos, bueno, mierda, no me jodáis el argumento, hostia, joder, que no tenéis por qué. Ven, que queréis contar otra cosa pues venís vosotros a la radio, facéis un programa, ¿eh? que podéis hacerlo perfectamente, ni siquiera tenéis, ah claro, de alguno me salen con eso, ah, pero yo yé que no sé de vio, ¿eh? entonces yo como, ¿eh? no puedo ir a la radio, yo, todo muy young, oye pues mira, ¿eh? pues, hoy Hoy que ya tan sencillo con todas estas, estas tecnologías... ¿eh? ...pues pues grabes lo que te dé la gana... voy ...hasta daros yo el permiso para pa, pa hacerlo en el mi programa... ...grabáis la réplica que vos dé la gana... ¿eh? ...mandáisla al correo electrónico de la radio... ¿eh? ...a radiocuca.org... Radiocuca ¿eh? ...mandáislo ahí... ...y yo comprometo me a ponerlo... ...venga, oh, echa ahí narices... ¡Hostia! ¡Venga! ¡Eh! ¡Gallitos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿No hay ningún que me lo mande? Para la semana que me veremos. A ver si llegó de alguno o no llegó. Bueno, pues ya os digo, este... Yo no sé si realmente todos los malas personas eh, son poco inteligentes. Estoy casi seguro de que sí. Que hay incompatible la alta inteligencia con la con la maldad. Pero el caso es que este individuo... ¿eh? Podía ser igual de cabrón, podía putear lo mismo llevando el chino desde el silo hasta hasta el montacargas ¿eh? y ahí abriendo la válvula para pa desinflar y mandarlo para arriba desinflado. Para putear, solo para putear, porque no obtenía nada más que ¿eh? más que el, el putear. Pero bueno, podía hacer eso. Pero ella era tan increíblemente idiota ¿eh? que lo que hacía yeah. Es que es que ser idiota, y me de risa porque que, de verdad. Lo que hacía ayer era desinflarlo y en el con Lo que él mismo se puteaba así si mismo teniendo que llevar el, el chino descargado hasta, hasta el montacargas. Joder, no es ser extremadamente, ¿eh? extremadamente idiota. De, de verdad que os digo que, que, que yo a veces pienso y, y en fin. Llevaba ya media mañana Trabajando como un animal Pa' que venga un baballo y diga Que todo lo que fui sin un balpana Entonces empiezo a acelerarme Y salme to' cada vez peor pongome a echar cagamentos Y saco los santos de procesión Acababa de quitar el casco Pa' limpiar un poco el sudor llega el delegado de prevención y vaya bronca que me montó, por fin acabó la tarea con trabajo que me costó y resulta que ya no hay falta más y que va a haber que La tarde lloviendo a ramar y a mí tocó mi empañado Acababa de cambiar la ropa y ya estaba a punto de marchar cuando llega el encargado diciendo que llegó un camión y hay que descargar. Y tengo que quedar Sigue, seguís sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo 107.3 de la frecuencia modulada con escasa probabilidad que te sintiendo la a través de ese medio y más probable que te sintiendo la a través del www.radiocuca.org En puto directo, estás sintiendo anedonia en puto directo si son las 21 y 42 minutos de la noche Sigue el día 15 de Payares y si estás en el meridiano, en la zona horaria del meridiano, de, de Greenwich, o Greenwich, o no sé qué hostias. Que bueno, puede ser que no, Yo estoy, venga a repetir la, la gilipollez de esto, donde hay un montón de meses, y me parece que que no estamos en el meridiano de la zona horaria del meridiano de Greenwich que estamos en el meridiano de Greenwich más uno eso es la eso es la por lo visto la la la zona horaria en la que en la que estamos la que está Radio Cucaracha Bueno, sabéis, supongo y es difícil sentir este programa y no y no saberlo, que, que, que yo mismo en el anedono miserable y básicamente anarquista, ¿eh? y básicamente anarquista. Eh, a lo mejor decís, ¿cómo puede estar? Eh? ¿Cómo puede estar? Eh? ¿Cómo puede ser compatible el anarquismo con esa defensa que haces tú de la de la no violencia? Eh? si sí, la historia del anarquismo está plagada de, de asesinatos, bombes y la de la de mi madre bueno me llegué eh, como sabéis hay tantos, como yo digo tantas veces hay por definición tiende a haber tantos anarquismos como, como anarquistas toda la puta vida eh, toda la historia hubo, hubo anarquismo eh, enemigo de la de la violencia Uh -huh. eh, lo que pasa es, bueno, pues lógicamente los que manden <risa> quieren dar un, un reflejo del, del anarquismo eh, como, un, como de algo violento enemigo de, de la humanidad y la de mi madre, sí, pues llegar tranquilamente a, a, esos, a esos extremos, pero bueno, yo sí quería ahora mismo recordar por si alguien lo tenía olvidado el, eh, bueno, pues, esa, esa idea básica Eh, por la por la que yo me río mmm, y era para contaros una una anécdota de cuando de cuando yo ya era bastante bastante pequeño una anécdota que, que no tiene que ver con a lo mejor con esto de la de la violencia pero casi porque tiene que ver con la con la mentira ¿eh? con esa otra cosa que yo sabéis que tengo tanta manía que lle la mentira ¿eh? Eh, yo sabéis que soy fan de Bepo el, el Barrendero, ese personaje de Momo que, que no mentía, que intentaba no nun mentir nunca, ni tan siquiera inconscientemente. Por eso se pensaba muy bien las respuestas y echaba los mejores días en, en pensar la, la respuesta. Hombre, yo tengo una versión casi física, una incapacidad casi física para, para mentir, pero la mi incapacidad física. Eh, bien con la mentira manifiestas en la mentira consciente. Si yo sé que estoy mintiendo, eh, no una pared. A lo mejor yo es que porque decir una una cosa falsa eh, en consciente, pues no podemos atribuirlo al, al, al término mentira. A lo mejor eso no llega una mentira, sino que lleva una, ¿cómo se puede decir?, una inexactitud, una falsedad, pero inconsciente. Entonces, bueno, me también digo, digo mentires eh, cuando... Mira, sí que digo mentires, y dáseme bien, ¿eh? manda narices, digo muchas veces. Yo soy muy bueno, mintiendo entiendo, ¿eh? soy extremadamente bueno, pero nada más soy capaz de poner esa capacidad, esa destreza, si podemos llamarla así, no En, en funcionamiento cuando cuando soy perfectamente consciente de que de que eso va a terminar diciendo la verdad es decir a lo mejor puedo contar la mayor fuga del mundo pero nada más si yo estoy pensando ...por mí mismo Eh, que en cuanto termine me dice, coño, que yo era tu full hombre que yo mentira, me joder <risa> entonces sí, entonces puedo, puedo contarle y me bien eh. resulta creíble la gente cree, les, les mis babayáis sí, a mí sí, mogollón, mogollón de veces que la gente cree les, les mis babayáis eh, cuando eso sí soy sí, soy capaz de, de decir mentiras pero bueno eh, la historia esta, que, la anécdota que yo quería contar, bien o mala Cabeza, ahora mismo no sé por qué, no sé por qué hoy que estaba hablando de, de violencia, bien, no me, me está otra cosa a la cabeza. La cuestión y que no sé qué edad tendría yo, eh, muy poca, muy poca, eh, bueno, muy poca, a ver, yo que sé, 12 años, 11 años, por ahí, 10, bueno, no sé, viene un comercial a, a la mi casa. ¿eh? un comercial de estos que, que, no sé, si viven a Puerta Fría o, o ya sabían dónde vive algún niño, porque esto ya era para ofertar una cosa para un niño. Concretamente, eh, en lo que quería ofertar, ya era, ya era un comercial de, de formación. ¿m? Quería ofertar un, una formación como analista informático. ¿m? Una cosa que, que, bueno, pues que de aquella sonó un poquillín a... muy moderno, a y a, a casi ¿eh? y supongo que precisamente por eso ya era bastante fácil de vender, porque lo que te vendían eh, iba dirigido a la, la mamá básicamente eh, y era eh, hacer ese, ese curso eh, bueno, pues pa, porque como tenían un FIU tan inteligente y tan tal y vos digo por digo porque qué, eh, como argumentaban lo de la inteligencia eh, este comercial vino vino dos veces ¿eh? la primera vez mmm, solo soltó su discurso muy gracioso ¿eh? porque porque ya la puerta y lo primero que hace y era no te decía hola buenas tardes qué tal ¿está no sé qué y te escuchaba y te decía ah, bueno pues entonces mira esto lo otro no, no él te soltaba el discurso aprendió y sé que ya era aprendido un discurso largo bastante largo porque cuando vino la primera vez acuérdome que, que abrí yo la puerta ¿eh? Y cuando vino la segunda abrió la la misma, pero el discurso fue exactamente clavo el mismo, ¿eh? como reproducido a través de ¿eh? como si tuviera un radio casi guardado debajo de la chaqueta para para reproducir exactamente las mismas palabras. Bueno, el caso es que la la primera vez lo, lo que fue hecho fue dejar un, una especie de test ¿eh? de, de preguntes un test de preguntas abiertas. del que bueno pues tenía que rellenarlo yo, me planteaba una, una serie de, de cuestiones a las que yo tenía que, que responder. Y, y la verdad que no me acuerdo del resto de preguntas, pero, pero hay una que, que bueno que me acordaré siempre porque de una respuesta extremadamente incoherente con la mía manera de, de pensar de pensar actual. Eh, una respuesta que además de la que yo quedé muy orgulloso y, y que estaba convencido de que esa iba a ser la, la clave para que me seleccionasen para aquel maravilloso proyecto que bueno pues que era básicamente una una estafa ¿eh? una estafa una una mentirijina uy perdona ahí madre metiéndome alguien en el chat ah viniste he estado intentando escucharte pero nada Tendré que conformarme hasta que salga el podcast. Hasta luego, abrazos. Oye, pues déjame responder. Eh, eh, eh, abrazos para ti. A ver. Eh, abrazos para ti. Eh, eh, abrazos para ti. Gracias por venir. Es, voy a poner, voy poner eso. Porque, joder, mira, yo es la primera vez que alguien se me meta al chat desde septiembre. Va más de un mes y dirán ya casi. Sí, bueno, estamos estamos a mediados de, de de tal y esto fue la última vez que se me metió de alguien al chat. Fue antes de fue antes de de San Mateo, ¿os recuerda? A ver y una Karina feliz, eso. Eh, ¿Cómo se ponía la la Karina feliz aquí? Pum, eso. Vale, venga. Sí, porque te feliz de que de alguien me, me se meta me se meta al chat. Claro que sí. Bueno. Eh, a la bueno, a lo que estaba lo que estaba contando lo que estaba contando que, que di una respuesta de la que yo tuve muy orgulloso pero que totalmente incoherente con la manera en la que en la que pienso actualmente seguramente vos pues, llame la atención sabiendo lo tremendamente incoherente que que yo soy ¿no? bueno pues la la pregunta en en cuestión decía ¿Por qué son necesarias las leyes? Y entonces eh, yo respondí con una frase... ...para evitar que rija la ley del más fuerte. Claro, eh, si hoy en día me ofician la misma pregunta... ...¿por qué son necesarias las leyes? Yo diría, respondería que las leyes no son necesarias en, en absoluto. Pero en aquel momento, pues bueno, pues, pues di aquella respuesta... Y aquella respuesta supuso fue como un, como un insight, como un esclarecimiento, este término alemán que significa el esclarecimiento, el llegar, de repente, llegar a una conclusión, el llegar a la conclusión de que, en realidad, al final, ¿eh? Eh, la fuerza siempre prevalece. Ya sé que estoy totalmente coherente con lo que dije yo un momento, porque... Eh, hay que pensar de otra manera, quiero decir, eh, lo que yo dije: hay un momento, de que lo que digo siempre, es de que oye, pues que no hay mayor bien para pa un individuo que el procurar el bien para todos los demás individuos, que, que no hay mayor bien que ejercer la tu voluntad sin interferir el ejercicio de la voluntad de los demás. Eh, estoy convencido de que ya es Sina, eh, y estoy convencido de que ella es Sina. cuando bueno pues cuando todos o la gran mayoría eh, lo ejercen y piensen y actúen y actúen de esa manera. No estoy diciendo con esto que, que no haya que actuar así hasta que actúen muchos. No, no. Hay que empezar a, yo pienso que es necesario empezar a, a comportarse como uno piensa que debe, que debe comportarse, ¿eh? independientemente de, de lo que sea o cualquier otro coño, pues soy individualista. Pero también es verdad, eh. que bueno pues que ante la fuerza bruta ¿eh? ante la fuerza bruta pues pues poco poco se puede hacer con esa fuerza bruta y es superior a la fuerza bruta que, que uno mismo pueda puede desarrollar a ver un estado tiene policía y tiene ejército entonces al final <risa> tú puedes tener toda la razón del mundo que si vas contra el estado y el estado te manda la la su fuerza bruta pues Eh, va a acabar va a acabar contigo yo en aquel momento claro eh, pensaba las leyes como de algo que, que como que perdón pensaba en la fuerza bruta como de algo que nada más se ejercía en pues por pues los individuos malvados eh, yo pensaba en, en, en, en, yo que sé, en los heavies era <ríe> no, yo una broma y sí, por el pues, acuerdo de un de, un, de un compañero heavy que tuvo en el instituto que él también era anarquista Y él decía sí, sí yo soy anarquista, yo no quiero el yey, la, la yeah no es más fuerte, precisamente decía, decía él. Bueno, pues no, eso no llega el anarquismo, eh, eso no llega el anarquismo. En este caso no digo eso, hay tantos anarquismos como anarquistas, y él pensaba de esa manera, no, eso no llega no anarquismo porque el anarquismo y fundamental, eh, una, un principio fundamental y la non existencia de, de poder ¿Mm? <ríe> cuando ya hay un poder, eh, bueno, pues de fuerza bruta, no es lo mismo que sea ya por la fuerza bruta, que sea un poder económico, que sea, eh, otro, que al final el poder económico sí que acaba siendo también fuerza bruta porque si esa respuesta fue infantil, bueno ya era un infante normal que fuera infantil aquello que les leyes necesarios para que para que para evitar que resiera la ley es más fuerte eh, bueno pues fue una respuesta infantil pero pero no iba tan desencaminada en el fondo a lo mejor es en la forma eh, porque bueno los mismos que, eh, que ponen en marcha las leyes utilizan la fuerza bruta para pa imponerles eh. los Estados son el mayor ejemplo de de fuerza bruta y esas leyes no impiden el ejercicio de la fuerza bruta sino que impiden el ejercicio como mucho de una fuerza bruta ¿eh? pero para pa ello pues permiten el ejercicio de de otra fuerza de otra fuerza bruta ¿eh? por igual ¿eh? en fin ¿eh? aquel, pero aquel comercial vino y, y ponderó ¿eh? esa respuesta como ¿eh? la respuesta de un individuo extremadamente inteligente y que seguro que tendría un gran futuro si eh, si, si desarrollaba ese curso. Y bueno, claro, la mamá escuchó y eh, escuchó tú les babayás y seguramente estafes y seguramente ya vio que, que yo dejaba de ser un timo y y, y mandó a, a tomar viento No con estas palabras, eh. sencillamente dicho, eso de no me interesa. Entonces, por supuesto, el comercial respondió eso tan antilocuente de, bueno, si no interesa el futuro del Sofío, ¿eh? si no puede poner el medio millón de pesetas o lo que fuera que costaba ¿eh? el curso, ¿eh? pues en todos nunca haremos nada tampoco con usted. ¿eh? Y es curioso, eh, y es curioso. Eh, decía que, que esto tenía más que ver con la mentira que con la violencia. Al final, bueno, pues un poco interesa de las dos cosas. Tiene que ver con la mentira, porque bueno pues el comercial como, como muchos comerciales básicamente pasa la subida en, en mentir, ¿eh? en hacer en el, el mal a otros. Vale, sí, ahora habrá un montón de comerciales que están sintiendo esto, que dan oye oh, pero mira a ver, joder, que allí, no, ¿Eh? que no somos todos así. No, ya lo sé, joder, que, que no todos los comerciales mienten. ¿eh? El comercial de yo qué sé. De, de tornillos que va a un taller de carpintería van de ellos los mejores tornillos pues seguramente no tienen falta de ¿eh? pero eh, de los comerciales que van a casa de unos viejos los comerciales de una empresa de que van a casa de unos viejos a, ¿eh? a, a, a aprovecharse de ellos, a un día ellos todo ¿eh? el rollo de las facturas y la de mi madre pues seguramente sí, pero bueno no era el tema de esta noche, ¿no? El tema de esta noche ya era la violencia. Bueno, el programa tampoco va a alargarse mucho. Tampoco va a alargarse mucho porque llevo ya una hora dando la papayuela. Y sí, hubo tiempos en los que este programa duraba... mucho más todavía pero pero bueno no ya el caso eso sí apetezme poner otro cantar ¿eh? ya puse uno ya puse ni uno y tanto pero tengo yo ganas de de poner de poner otro porque bueno pues soy acorde de ¿eh? de este de este tema y apetezme apetezme sentelo y dije, pues ya que estoy en la radio haciendo un programa que me pues ponerlo se me da la real la real gana Eh, este tema que seguramente lo pongo otro día porque tengo ganas de hacer un programa en el que eh, ponga los cantares de los mejores videoclips favoritos pero bueno igual queda como ese de que llevo amenazando pues pues una década con un especial boleros y no acabo yo de hacer el mi especial boleros ya también de la que de la que y era más musical de lo que lleva de lo que hay ahora pero bueno esto incluso puede tener algo que ver con la con la violencia porque lleva música de esta que eh, que bueno que los más conservadores dicen que, que llama a la violencia ¿eh? industrial hardcore y esto y ye, pues la verdad uno de los la, la canción está guapa ¿eh? pero el videoclip y tremendo eh, yo cuando vi este videoclip quedé de flipado Y verdad que yo en un grupo estoy hablando de, de los Rammstein, eh, de los romanes Rammstein, que, que cuida mucho los, los videoclips, ¿vale? Eh, se los curra los mogollón, se los curra mogollón, y, y casi todos los videoclips que yo tuve la ocasión de ver, ahora ya también unos cuantos años que, que ya no soy aficionado a los Rammstein, a mí también me ha fascinado el, el... ¿cómo se llama el disco? El Matter, el Matter y el disco por antonomasia, y... Todos los singles casi que sacaron de, de ese disco Tenían unos videoclips tremendos Yo el primero de todos los que vi ¿eh? Eh, Bueno, no sé si fue el de El de Ichbill Que Ichbill me parece que pronuncian ellos Y que no busco penséis que el alemán ye, eh, Tiene una pronunciación homogenea en toda Alemania Cada uno habla a su so manera Bueno, pues eso, no estoy seguro Si fue el de Ichbill o el de sonne. Los dos me parecen tremendos, pero esta noche tengo ganas de sentir. Ich will. Ich will. Ich will. bizcochín hasta la semana que viene ¿eh? un bizcocho una zanahoria o lo que os dé a la gana este horas de la noche y pues tampoco sé vosotros lo, lo que queréis cenar ¿eh? Eh, yo ya cené eh, cené bien está este yo pues, lo si, me siempre bien porque voy a cenar con la abuela pero bueno independientemente de eso Eh, besos y abrazos para toda la gente Que sintió a esta noche O que la va a sentir o, o, o En diferido O aunque no la sienta También besos y abrazos joder, eh? Eh, Mucho cuidadín Mucho, mucho, mucho, mucho cuidadín Y cuidadín de que no vos pillen Y no vos collan Y podamos sentirnos otra semana ¿Vale? Venga, tal vez lo que te han contado todas las mentiras que Te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro, solo ha servido para que ahora sepas que esto es, es un cabelo, pura y simple tomadura de pelo, porque ahora el pasado por arte de magia, y tiene vida propia y va cambiando, según convenga tener biografías, en la enciclopedia limpia Mi todo total, para que no vuelan los hechos, que nunca es bueno que la gente sepa, va.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 Pero sabes, ya que a la vida dasco verla Aunque estás padeciendo una náusea constante De tragarte siempre los mismos frutas Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya